No se escucha demasiada protesta porque la manifestación del soem va a arrancar ahora a 10 de la mañana 10 y pico pero se va este se va a concretar más cerca de las 11 de la mañana por alguna información que nos dieron eh, y esto tiene que ver vamos a poner un marco de, de esta información tiene que ver eh, por la tiene que ver con la decisión que tomó la municipalidad de Santa rosa y también las municipalidades que están gobernadas por los partidos justicialistas de eh, desdoblar el pago del bono de fin de año, que en realidad es un bono que se paga en el mes de enero para todos los trabajadores estatales y las municipalidades decidieron pagarlo en dos cuotas eh, una cuota de 60.000 pesos que se paga hoy, 12 eh, bueno, después lo vamos a preguntar bien al, al secretario de Hacienda pero supuestamente se paga hoy eh, ya los estatales lo cobraron y la próxima es en el mes de febrero pero bueno, después hay un, un detalle ahí de que el 12 de febrero es es, es un día feriado, vamos a ver qué hace la municipalidad, puede que lo adelante o puede que lo retrase unos días. Lo importante para para informar es que hay una decisión de las municipalidades de desdoblar el pago de 120.000 pesos de este bono. Por ese tema es que vamos a hablar unos minutos ahora con Hernán Montelongo, que es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, que nos atiende amablemente aquí en su, en su despacho, también para conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal, a esto que se va a dar dentro de un ratito, que tiene que ver con una manifestación del SOEM, que es el gremio que agrupa a los trabajadores municipales. Eh, Hernán, buen día, estamos en vivo para, para Radio Carmes, y bueno, te pregunto, eh, el porqué de tomar esta decisión, de desdoblar el bono, que nos cuentes cuál es la postura que tiene el Ejecutivo. Buen día. Buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la audiencia. Eh, esto es eh, más que una postura... Eh, la postura nuestra es haber tomado una decisión de acompañar, como siempre lo hemos hecho, a los trabajadores. Y en esa decisión se, se tomó en decir se paga el bono del 100%. sí Ahora, financieramente, se va a hacer en dos cuotas. Una que se hizo en el pago, la transferencia el día de ayer, que hoy lo tienen que tener acreditado los, en, todos los empleados, y la otra en el mes de febrero. Es una postura que se ha tomado, una decisión que se ha tomado eh, planificada, se ha tomado eh, en consonancia con todos los intendentes, eh, no solo de, del Partido Justicialista, que lo han hecho explícito a través de un comunicado, sino en consonancia con una decisión financiera que, de la cual están siendo parte todos los municipios, eh, incluso los radicales que han llegado a, a pagarlo hasta en cuatro cuotas, como hay caso, ¿sí? El caso ¿sí? Entonces, de Hacha específicamente. Eh, creo que la discusión eh, se da... Hay que contextualizar cada una de las decisiones, ¿sí? Entonces en esa contextualización creo que el objetivo en sí coincidimos todos, que es que no no se avancen estos ajustes. En eso creo que coincidimos nosotros, los gremios eh, y la mayoría de la sociedad a hoy día, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se están dando situaciones eh, que rozan ciertos límites. Entonces creo que la decisión pasaba por si se pagaba o no se pagaba no por si se pagaba en una sola vez o en dos veces. Creo que eso es clave. Eh, y nosotros como responsables de, del Ejecutivo Municipal eh, tenemos que garantizar el equilibrio financiero, un equilibrio financiero que se ha venido manteniendo a lo largo de estos cuatro años de gestión, eh, que se va a seguir manteniendo en los próximos cuatro años, porque eso es lo que nos permite tomar otras decisiones que también favorecen a los trabajadores. Haber adelantado el aguinaldo, junto con el sueldo en diciembre, estar en cada una de las cláusulas gatillo del gobierno provincial. Eh, creo que son decisiones estratégicas y que son políticas eh, que demuestran con hechos cuál es nuestra postura. Entonces creo que no cabe ninguna discusión respecto a eh, el esto de pagarlo en, en una o en dos veces. O sea, ¿está garantizado el pago del bono? Porque eso está clarito, lo único que lo pagan en dos veces. Desde ATE, ya ayer, a la, ayer a la mañana, manifestaron que esto es un ajuste hacia los trabajadores. ¿Qué postura tienen ustedes? No, no, o sea, eh, creo que tenemos que estar todos en forma conjunta porque eh, en el sentido que el ajuste se está dando a nivel nacional, las decisiones macroeconómicas han llevado a esto. Eh, las decisiones, en, en, en, por más que digamos, se, se están sintiendo en, en pocas semanas. O sea, lo que hemos visto, la caída de la recaudación en la, en la última semana post- Eh, a Asunción del presidente y, y lo que vienen en estas semanas eh, son escandalosas y eso eh, lleva a tener que tomar decisiones de manera urgente para garantizar ese equilibrio financiero. Uno no es ajeno eso como no es ajeno una empresa, como no son, no son ajenos los comerciantes. Entonces creo que quienes conducimos eh, instituciones tenemos que ser responsables porque de cuestiones que muchas veces eh, no se pueden volver para atrás. O sea, tenemos que tener eh, objetivos claros, tenemos que tener eh, lineamientos eh, hacia dónde vamos. Bueno, ¿Hacia dónde vamos? Nosotros es a cuidar el equilibrio financiero y siempre protegiendo a cada uno de los trabajadores como lo hemos hecho durante estos cuatro años. Eh, el pago del bono ya se conocía desde el año pasado, porque era un arreglo paritario que se llegó entre los gremios y el gobierno provincial, que después se traslada hacia las municipalidades. Eh, en, un medio, en otro medio de comunicación vos hablaste de que no era una obligatoriedad de pagar este, este bono, aunque también se sabe que cuando se llega a un arreglo paritario, el trabajador asume eso como un derecho y también cuenta con ese dinero. Eh, ¿La Municipalidad de Santa Rosa decidió informarlo en estos días porque no llegó a alcanzar a juntar ese dinero para pagarlo todo juntos? ¿Cómo fueron esas negociaciones para para saberlo? Digo, porque la Municipalidad sabía que tenía que pagar ese bono a mitad del de, de mes de enero. Eh, Mirá, eh, son la verdad que estas situaciones que yo te digo que empezaron y que uno viene teniendo datos precisos de lo que tiene que ver con la recaudación, de lo que tiene que ver con proyecciones de eh, la masa coparticipable, a partir de esas proyecciones nos va tomando decisiones, y prácticamente lo estamos haciendo día a día, eh, el seguimiento, y entonces en lo, en, en lo inmediato sobre la última semana nosotros teníamos una postura del bono, sí, nosotros lo queremos pagar, pero por supuesto que lo que le pagar, eso nos cabe una duda. Lo quisiéramos pagar el día 1 de enero, pero tampoco cabe una duda porque nosotros somos... Eh, estamos a favor de los trabajadores, son quienes llevan adelante la municipalidad, son quienes todos los días conducen 28 colectivos, 25 camiones, abren cada comedor, abren eh, los jardines, ah, o sea, nosotros no, es, no no podemos estar en contra de, de, de un trabajador, somos trabajadores nosotros, o sea, estamos todos los días trabajando a la par, estamos con ellos, o sea, eh, somos un equipo de trabajo, entonces, eh, pero bueno nos toca estar del lado que hay que tomar decisiones en esa conducción y creemos que lo que corresponde es esto, garantizar el equilibrio financiero para poder seguir prestando esas esas eh, esos servicios. Entonces esas decisiones se van tomando eh, y se tomaron en las últimas semanas porque eh, era ver si se llegaba o no se llegaba, esa sí. es la realidad. Hernán, ¿qué va a pasar con los próximos aumentos? Porque ahora se va a venir una reunión paritaria y ya se conoció la inflación del 25,5% del mes de, de diciembre Eh, se conoció ahora que es un numerazo no es un número este, favorable para el trabajador para la gente de a pie eh, qué va a pasar con los aumentos ¿Qué piensa hacer la municipalidad con los próximos aumentos que se a venir para para los trabajadores también empieza a desdoblar el pago pero nosotros tenemos una uno tiene una planificación eh, en todo sentido económica financiera eh, y en, en esa planificación lo que está pasando es que eh, estamos teniendo ajustes en día a día respecto a lo que vamos planificando entonces eh, eso es lo que va, no es lo que nos va a ir determinando acompañamos o no acompañamos la postura nuestra es siempre eh, que el trabajador cobre eh, igual o más que, que lo que es la inflación esa es nuestra porque lo llevamos a nuestra sangre porque somos un gobierno peronista sí. esa es la realidad y, y lo sentimos así Pero también hay otra realidad, el gobierno nacional de Javier Millet es quien marca las políticas macroeconómicas y las políticas macroeconómicas nos están llevando a ajustes y a tomar decisiones que no nos gustan. Entonces creo que el objetivo es otro, no es estar discutiendo si nosotros lo vamos a pagar al bono en dos cuotas, no. Acá lo que nosotros lo tendremos que poner es de acuerdo en decir... Mirá, todos estamos sufriendo este ajuste que viene impuesto a nivel nacional entonces tenemos que luchar contra eso no entre nosotros, nosotros somos compañeros de trabajo, estamos todos los días juntos somos un equipo de gestión eh, cada cual en su puesto obviamente, eso, eso no, no hay discusión pero lo, lo siento así, lo sentimos así, y Luciano día a día no, no, nos indica que tenemos que trabajar a, a la par y más que cada uno de los empleados como lo hace él, como como lo hace cada uno de los funcionarios. Entonces, eh, creo que la, hay que ser muy responsable cuando se toman medidas, muy responsable. Hay que ser responsable en lo que se dice, hay que ser responsable eh, en, en lo que se le, se le indica a la gente hacer. Porque muchas veces la gente en la desesperación, eh, que uno le entiende, eh, trata de un lado para el otro. Pero bueno, entonces quienes conducen, lo que sea, un, un gobierno municipal, un gremio, cualquier institución, tenemos que ser responsable en el lineamiento que se le baja a la gente y hacia dónde realmente está el ajuste, tenemos que tener bien claro eso. Hernán, ¿cuesta como un gobierno peronista que son, decirle al empleado que no hay plata, como esa frase que impuso el gobierno nacional? Pero por supuesto que cuesta, nosotros sabemos que es la base la base de, de, de todo gobierno peronista, son los asalariados, como se dice comúnmente, son somos los trabajadores, ¿sí?, Entonces, ¿por qué? Porque eso que genera, genera consumo, genera eh, mantener las familias unidas, eh, genera mantener esperanzas de, de poder salir en Reyes y comprar, salir en Navidad, como nosotros adelantamos el, el sueldo y el aguinaldo antes de la fiesta para poder salir. Obviamente que nos duele muchísimo. ¿Cómo está la recaudación de, de la municipalidad? Sabemos que asumiste hace poquito, hace poquitos meses, pero bueno, ya podés tener una proyección de cómo está la recaudación y sobre todo, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con estas inflaciones altísimas de 20, 25, 27%? Bien, bueno, ahí en esto es lo que yo te decía, vamos vamos teniendo un panorama, la verdad que la hay unas oscilaciones muy importantes en lo que tiene que ver, mira justamente allá el Luciano me preguntaba, Hernán, él va mirando también y me dice... ¿le, ¿por qué se van dando? y le digo la gente siento que va a ir tiendo a veces pagar a veces no entonces las proyecciones en los promedios en la tendencia te digo la verdad están siendo a la baja eh, más allá de todo el trabajo que se está haciendo de eh, de gestión de cobranza de gestión pero bueno la gente lo primero que deja de pagar los impuestos por eso es importantísimo cuidar los recursos por eso es importantísimo tomar decisiones artera eh, para darle previsibilidad a los sueldos de enero o sea no podemos decir que vamos a pagar el bono, el, el, los 200 millones hoy, vamos a de chicos, el, el 31 de enero lo vamos a pagar una parte del sueldo y la otra el 20 de febrero, no. Entonces, tenemos que tratar de garantizar el bono, tenemos que tratar de garantizar que el último día cobren cobren, cobremos, cobren todos los empleados, o sea, hay que ser muy racionales, hay que ser, todos estamos eh, en situaciones eh complicadas, porque es la realidad, de lo que está viviendo la sociedad, pero no por ello... Eh, hay que tomar decisiones ni apresuradas ni alocadas que después eh, tengamos que arrepentirnos. ¿Cuándo se paga la segunda cuota de este bono? Eh, la segunda cuota está prevista, como salió en el comunicado, del 12 de febrero. Bien. Pero al ser feriado, como van a ser? Bien, bueno, ahí vamos a definir si se paga el último día, vi, creo que es lo que es el día 9, por eso. Eh, Juan Pablo, Cintia, Hernán lo está escuchando, si hay que hacer alguna consulta. No, está bien, Magro, me parece un panorama completo. Simplemente, y más allá de este tema puntual del bono, ¿cuál es la, la realidad que padece la municipalidad seguramente con las políticas nacionales? Bueno, ahí podés contestar. No le cansé escuchar justamente eh, la pregunta. ¿Cuáles son las, las... las consecuencias de... bien? Sí, las consecuencias que, o sea, son se están sufriendo de manera inmediata. O sea, uno todavía, más allá de, de todo lo que había dicho el presidente electo antes de en toda su campaña y que lo está cumpliendo creo que a rajatabla y un poquito más eh, uno todavía tenía la esperanza de que las consecuencias no fueran tan inmediatas, pero las consecuencias son inmediatas ya estamos viendo eh, las cuestiones en la, en la misma calle cómo se está parando la actividad económica pensemos que la economía se mueve por expectativas, bueno, las expectativas no son las mejores e incluso lo que iba a funcionar que era el sistema financiero ya le está dando la espalda en lo que tiene que ver las reacciones, entonces Creo que ni las expectativas básicas de lo que era el, el, el eje del gobierno... Eh, por lo menos en estas semanas, eh, no están dando respuestas positivas. Una última, Juan Pablo, y lo dejamos eh, en libertad, Hernán. Eh, me interesa eh, preguntarte por los subsidios al transporte público. Digo que una situación bastante complicada, sabemos que viene con un retraso, pero ¿cómo está eso? Y si es que se piensa en un aumento del boleto de transporte público al no llegar los subsidios. Mira nosotros estamos haciendo los reclamos correspondientes eh, para que eso no se corte. Eh, o sea, estamos gestionando día a día en cada una de las cuestiones que tenían que ver con cuestiones nacionales, eh, porque nosotros tenemos que garantizar esos servicios eh, y estamos haciendo previsiones para ver de qué manera afrontamos eh, las erogaciones en caso de que se caigan esa, esos subsidios. Eh, sabemos la importancia que tiene ni en Santa Rosa y que ha tomado a partir de, de, de que se de, desde que existe el EMTU eh, el, el transporte público en Santa Rosa, o sea, la mayoría de la gente se maneja en colectivo, sabemos le, le, lo que implica eso en el salario de los trabajadores eh, y nosotros desde la municipalidad ya estamos haciendo esfuerzo porque eh, la tarifa que se está cobrando va subsidiada eh, por parte del municipio que absorbe los costos reales Eh, para poder mantener un boleto acorde y que la gente no se quede sin un servicio tan básico entonces creo que la, los esfuerzos se están haciendo de todos lados eh, la decisión de del de, de, de, de intendente en decir se reducen vein eh, 25 funcionarios la decisión de eh, tomar eh, el, de, y hacer controles específicos eh, tienen que ver con esa postura o sea de, de llevar a un municipio moderno, eficiente, de las respuestas inmediatas y que sean acordes a la realidad que vive la sociedad. Eh, daba un poco de miedo una frase o una nota que se que se vio en los en los colectivos del EMTU antes de la, de las elecciones, que decía que el boleto se puede ir a 600 pesos sin subsidio. ¿Ustedes analizan eso? El boleto hoy real es mayor a 600 pesos. Es el boleto real. Nosotros lo estamos subsidiando... Eh, por parte de la municipalidad, y eso esos son recursos que hay que... O sea, el combustible, no solo en lo que tiene que ver con los costos reales, sino los costos financieros. Hoy el combustible se está pagando de contado. O sea, nosotros, la ecuación cambió totalmente. Eh, cuando vos tenías días para poder pagarlo, y lo tenés hoy para retirarlo tenés que pagarlo. Entonces, son números, te puedo decir que son muy considerables, son 28 micros que no paran, 28... Eh, que hay que abastecer, en repuesto, que, hay que abastecer en en bueno, decir en el funcionamiento del personal, que hay que abastecerlo en combustible, es una logística importantísima y creo que la, el ciudadano del santarroseño y y el, los del interior también porque muchos chicos que vienen a estudiar lo utilizan, eh, lo valoran y yo creo que es lo que tenemos que cuidar, es lo que tenemos que defender. Ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos para defender que no se nos caigan los recursos para el transporte público, que no se nos recaigan los recursos para poder mantener la flota de 25 camiones que salgan, que no se nos caigan los comedores. Creo que, eh, por eso digo, eh, la verdad que no sé si, si se irá cero o no la manifestación, pero eh, la veo... ¿Todos tenemos derecho a reclamar? Sí, no hay discusión, no en un gobierno peronista, somos totalmente abiertos, eso eh, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy conscientes de la sensibilidad social en la que estamos viviendo, de la crisis y dónde está el foco realmente, hay que poner el foco, donde dónde está. Bien. Gracias Hernán por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hernán Montelongo, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, la verdad que le agradecemos porque hacía mucho que no hablábamos, nunca habíamos hablado en Radio Carmes con él, es la primera vez, pero está bueno que desde el municipio puedan abrir esos canales de diálogo para que la población conozca de primera persona, de primera mano, cuál es la realidad económica de la Municipalidad de Santa Rosa, que ahora decidió desdoblar el bono, pero pagar la totalidad, lo está pagando hoy en la primera cuota de 60.000 pesos, y el mes que viene, febrero, 12 o 9, eso lo están analizando, se va a pagar la segunda cuota para los empleados estatales. Dale, Mauro, nos reencontramos con Daya, más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra del secretario de Hacienda Municipal, Hernán Montelongo.